El amigo Darío Smulewicz, parte del equipo de comunicación de Zairi y la organización Gaia. Uh -huh. eh, esto quedan en sierras chicas, pero gracias a la comunicación son producciones para todo el mundo, ¿no? Para todo este formato de trabajar en bueno, lo que son los podcasts, uh -huh. ¿sí? Eh, permite que pueda trascender todo el tipo de producciones y en este caso es La Pacha C. Despacha. De Me encantó ¿Sí? el título. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Me encantó bien, bien. el título del podcast. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, está bueno, yo después de mucho tiempo de pensar y pensar nombres y de dar fuerza a cómo se llama es producción. Uh -huh. Un poco tiene que ver con que. Ahí está. Bueno, les cuento de qué va. A, es una ficción. Sí, en clase periodística, uh -huh. Digo, esta, esta es una ficción, pero tiene rigor periodístico. Eh, trata sobre eh, Pacha y su relación con el entorno. Eh, la ficción, justamente, está protagonizada por la Pacha Mama, que se personifica de una forma y se encuentra en distintas situaciones eh, citadinas, ranas, eh, con el objetivo de conversar con distintas personas. Entre ellas se va encontrando con voces autorizadas en distintas materias, como por ejemplo la agricultura regenerativa, la producción o la conservación de semillas orgánicas, el conservacionismo, y hay, hay un montón de charlas que vamos a hacer con, con distinta, distintos especialistas eh, que van apareciendo en esta en esta sección, con el objetivo, bueno, siempre con el objetivo de cuidar un poquito más a, a esta tierra que estamos cantando. Uh -huh. ¿Y cómo salió esta idea? ¿Eh, ¿Querés contarnos un poquito qué es Zairi, qué es Gaia y cómo salió también este trabajo, claro, esta coproducción con los con SRT los del multimedia de la Universidad de Córdoba, para quienes no están al tanto, pero contanos un poquito. Bueno, eh, esto forma parte de, del equipo de comunicación de, de Zaire y Gaia, como bien decía, Zaire es el tabaco, el tabaco para armar. ...sin aditivos y Gaia es la, la empresa que forma parte como de, de, de, de la, del mismo grupo... ...digamos, es es la misma empresa, en realidad una está dentro de la otra... ...y en Gaia se se producen biofertilizantes, eh, bioinsumos... ...y además Gaia, si han pasado alguna vez por agua de oro... ...tiene un domo donde se producen estos bio bioinsumos... ...y tiene una huerta de producción orgánica... Uh -huh. ...así que un poco trabaja también con asesoramiento... A, a diferentes agricultores en todo lo que tiene que ver con la agricultura regenerativa eh, y a partir de, de la producción que hacen estas dos empresas o del trabajo que vienen realizando eh, nosotros que trabajamos con en el equipo de comunicación se nos ocurrió eh, poder difundir un poco o más eh, un, lo que es la agricultura regenerativa sobre todo como eje principal y como eje para eh, volver a dotar de vida Eh, ...los suelos que, que se vienen castigando con tanto monocultivo... ...con tanto uso de agroquímico, etcétera, etcétera... que ...este cuentito que ya conocemos quizás... Sí. ...pero un poco la agricultura regenerativa... ...viene como a tratar de revertir esta historia... Que se, ...que se está imponiendo hace años... ...y bueno, nosotros queríamos como de alguna manera... ...contar un poco de qué va esta forma de producir alimentos... Eh, ...para que bueno, por ahí gente que no lo conoce... Se acerque un poco más, se interese, se informe, y por ahí, al fin y al cabo, el objetivo es que a la hora de elegir un producto y de cómo alimentarse o cómo, eh, me, eh, cómo sumar cosas a, a su cuerpo, lo haga de una forma por ahí un poco más responsable. Bien, y, y vale la pena aclarar, ¿no? Porque eh, no es solo el cambio de, eh, bueno, de forma de producción, como decíamos la agricultura regenerativa sino también demostrar que el otro modelo, el convencional el que viene con el paquete eh, tecnológico de agrotóxico y demás es el que deja mal eh, los diferentes elementos, ¿no? la tierra, el agua eh, digo porque muchas veces eh, se piensa únicamente en el cambio y no se hace hincapié en lo mal que quedó todo ese, ese esa tierra ...por el uso de agrotóxicos... ...por el monocultivo y demás... Eh, ...hacen ahí algún hincapié... En, ...en lo que tiene que ver con... ...los cambios de producción... ...hacen algunas comparaciones... ...te pregunto esto también porque... ...el formato que han elegido ustedes... ...es eh, de ficción periodística... ¿no? Y, ...y es un formato... ...muy valedero... ...a la hora de explicar algunas... ...complejidades en este caso... ...sí... Sí, hacemos eh, algunas comparaciones, pero sobre todo nos queremos posicionar en, en, en resaltar lo bueno de esta forma de producir. Eh, en demostrar que, que en realidad a lo que hay que volver es a la forma de producir ancestral, a la forma de producir de, de, de imitando la naturaleza, donde las plantas conviven diferentes especies, que no tiene por qué ser monocultivo, que puede haber un cultivo de papa, que puede estar alternado conviviendo con producción de otros alimentos, digamos que eh, la naturaleza, y tratar de imitar a la naturaleza en el sentido de, de esto, plantas que conviven y que se retroalimentan entre sí, porque ahí la información que van pasando por el suelo hace que, que, que puedan retroalimentarse. Entonces, uh -huh. eh, sí, está la comparación con estos métodos de los que vos hablabas, siempre tratando de poner la lupa en, en resaltar lo bueno de esta forma de trabajar. Y ahí estamos laburando, que está bueno que lo digas, Hay un muy lindo equipo de, de trabajo, como bien decía, en, en comunión y en coproducción con los SRT, el multimedio de, de la Universidad de Córdoba, con Camila Arguello, Pablo Ramos, Oque, Sanudia y varios ahí laburando. Y en nuestro equipo. Que estamos laburando con, con Lore Pereira, está el Gino Kush, y, y está Natalia Battistini, y la menciono porque está laburando súper, súper a conciencia con el tema de los contenidos. Sí. Esto que hablábamos de ficción periodística o en clave periodística tiene que ver con que estamos trabajando fuertemente con los contenidos y, sobre todo, hablando con referentes súper importantes de, por ejemplo, la agricultura regenerativa, Jairo Restrepo, que el 28 de agosto, ya que está, aprovecho a, a mencionar que va a estar en el domo de Agua de Oro, ahí dando una conferencia. Uh -huh. Pero también gente como Guille Folguera, que es un filósofo eh, de Buenos Aires que, que, que habla mucho sobre la semillas, sobre transgénico. Vamos, pasamos por un montón de especialistas donde trabajamos con, con mucha conciencia el tema de, de, de trabajar con en detalle los temas, bien chequeadas las fuentes, digamos, y, y con solidez en ese sentido. No es que porque sea una ficción... Eh, Es, es como todo un gran invento, sino que solamente es una excusa narrativa que encontramos para, para contar esta historia. Bien, bien. Eh, siempre son muy buenas las excusas narrativas para contar y para visibilizar siempre. Eh, eh, Darío, una pregunta tiene que ver con, con, con este... Una actriz de Sierras Chicas fue la, la, la seleccionada para poder contar, transmitirse la narradora, digamos, la voz narradora de, de, de este de este ficcional eh, con, con mucho, como vos decís, eh, con mucho cuidado en el contenido. Julieta Daga. Claro, estaba dejando para el postre la, la frutillita que es la, la, la, nuestra protagonista, Julieta Daga, que es la va a ser la es ya la, la voz de la pachamama que la encontramos ahí, hicimos varias pruebas y la verdad es que la Juli eh, pudo encarnar como muy bien. Fue una fue una gran discusión la que tuvimos ahí porque decíamos, todos todos tenemos como esa imagen armada de la Pachamama, como una viejita, sabia y demás. Eh, y pensábamos, y fue una, fue una conversación en el equipo de producción, esto de, che, pero pero es tan vieja la Pachamama, digamos, no sabemos en realidad, y, y, en, y quizás está transitando su, su mediana edad, quizás desde que empezó toda esta historia está solamente en una edad humana como si tuviera una persona de 40, 50 años. <ríe> por supuesto que no lo sabemos, pero nos pareció simpático jugar con esta idea de que por ahí no es una viejita, viejita, uh -huh. y la voz de Juli Dada nos, nos, nos cerró muy bien, sobre todo en cómo lo, lo, las pruebas que hizo, en su actuación, eh, y nos cerró muy bien con, con esta idea que teníamos. Y, y además nos encantó el hecho de que sea una actriz, nos parecía que era fundamental que sea una actriz por, por la, la versatilidad que puede tener y sobre todo para la rigurosidad que tiene para poder mantener un personaje a lo largo de esta primera temporada, por lo menos, que vamos a hacer de unos 10 episodios. Bien, me Está encanta. Buenísimo. Me encanta incluso también con esto de jugar con la edad de la pacha, de que hasta pueda ser una... Puede ser mm -hmm. parte de la infancia, ¿no? Sí. De este nuevo Total. comenzar, de este nuevo verde. De que estaba baqueteada, estaba baqueteada. No por culpa de ella, <risa> no, ¿no? ¿no? No, es por que culpa somos... de... Y además, una cosa que es interesante también poder ya, eh, como Pachamamista lo digo, es, eh, es poder considerarnos que somos parte de ella, ¿no? No, que es un, una cosa aparte, sino que todos somos parte de ella. Mm -hmm. En Totalmente. tanto en las consecuencias como en las, en las vicisitudes y en las bondades que ella de, de, nos deja. Total. De hecho, hay mu muchas partes del guión eh, donde cuando le hablan a la Pacha le dicen: mira cómo está, te, te, te, mirá cómo están estas plantas, estás toda caída. Como que por un momento la Pacha es tan todo, todo el tiempo, uh -huh. que por ahí hablamos de las plantas, pero en realidad le hablan a ella. Hay como un juego ahí uh -huh. en el guión donde todo el tiempo cuando hablamos de cosas pertenecientes a la naturaleza, en realidad lo mezclamos en el guión como que se lo lo estamos haciendo a ella también, porque ella forma parte. Este 12 sí. de agosto, Darío, estamos estamos ya... No han dejado en el nada librado Lázaro. No, no, no, no, no, no la, la verdad. verdad que venimos laburando con mucha conciencia, de hecho, sin apuro, queremos trabajarlo muy bien cada episodio, entonces vamos a, a emitir o lanzar o estrenar un episodio por mes. Así que tengan paciencia, vamos Ahí a va. estar estrenando el primero, este 12, que tiene que ver con que es la luna llena, bueno, en, en algunas comunidades... En algunas culturas ancestrales, el, el, la ceremonia de la Pachamama o de ofrenda a la Pacha se hacía eh, más en referencia al calendario lunar, que, que no como lo festejamos habitualmente, que por ahí decidimos que era el primero de agosto. Uh -huh. Entonces decidimos estrenar el 12, que es luna llena, este próximo viernes. Va a ser el primer capítulo y a mediados de septiembre ya vamos a poder contar con el segundo. Eh, ¿Dónde lo podemos escuchar? Lo podemos escuchar en... Todas las plataformas de podcast va a estar disponible, por supuesto, en Spotify, que por ahí es la más conocida o la más habitual. Eh, va a estar saliendo también en, en la 102.3 de, de Radio Universidad. Y va a estar subido en el micrositio de cba24n.com.ar, que es el sitio también de, de Radio Universidad. Así que ahí van a estar siempre alojados todos los episodios. La pacha se despacha. La pacha y grita... se despacha. Y por suerte, eh, no solo queda en Córdoba, sino que también es la idea que se difunda por todo el país. Ahí no sé si tendremos la suerte de transmitirlo también por el Foro Argentino de Radios Comunitarios, pero la propuesta es eh, justamente uno por mes para que en el medio pase esto de ir de boca en boca compartiéndose y sobre todo también que todo quede alojado eh, ya para que cuando uno lo quiera ver, cuando quiera, ¿no? Totalmente Totalmente. Eh, Habrá tiempo también para, para digerir cada capítulo. Buenísimo. Muchísimas gracias Darío mm. Smulewik. Espero haber mm. pronunciado bien tu apellido. No, muy bien, muy bien. <risa> gracias a ustedes Matilde y Rami por, por esta posibilidad de visibilizar este trabajo que venimos haciendo. Y te voy a pedir un favor. ¿Puedes reiterar lo de Restrepo este 28 de agosto. Yo voy a estar allí, pero yo sí. ya me inscribí con tiempo. No sé Ramiro qué habrá hecho, pero yo ya estuve ahí haciendo todas las tareas como siempre soy mucho más. Eh, yo, yo voy a entrar por, por la ventanita chica, ¿viste que siempre Ya está deja... lleno, ¿eh? Ya no hay lugar. Y pero si queda un ya te pedacito lo me meto. Bueno, vamos ah, no, a ver, vamos a ver, Hace, rato, a ver, Tarío. Que, hace rato que estaba eh, muy, muy concurrida ya la, la lista de espera para, para ese evento. Jairo va a estar el 28 de agosto, que es domingo. A las 3 de la tarde va a dar una conferencia ahí en la planta de Zayri que queda en, en la ruta E53 en Agua de Oro, kilómetro 37, 37 y medio creo que es. Ajá. Sí. Eh, así que ahí en esa hermosa planta hecha construida en barro va a estar eh, Jairo dando una, una muy, muy buena conferencia. Hace muy poquito para la audiencia de Ciudad Campo hemos tenido la grata charla la, la sí, posibilidad no. de entrevistarlo a Jairo restrepo quien va a estar también no solo en Córdoba sino que también en Mendoza y en tucumán Y sí. bueno, charlamos hablamos 15 minutos y la verdad que te dan ganas... Te unas daban ganas, ganas de... de seguir y seguir y seguir. Sí, sí, sí, sí. No parábamos más. La, bueno, aparte nosotros... porque tiene una facilidad y, y tiene una facilidad <risas> de encender la llama interna, ¿viste? Uh -huh. De no, no, por los que estamos haciendo estos programas que vos decís, ¿por qué estás acá trabajando por el buen vivir, por la agroecología? Y, y, él, te, y él te recuerda por qué esa llama está encendida. Totalmente, nosotros eh, hablamos con él... Para el, para, la, para el programa, para, el, para la Pacha se despacha, le, le hicimos varias preguntas y, y él nos grabó todo a distancia y son 50 minutos la entrevista completa y te digo que es como una ponencia, <risa> es realmente muy impresionante, así se largó a hablar, no paró y, y era todo todo todo lo que va diciendo es eh, interesante y, bueno. y, y, y picante. ¿Qué? Eso nos pasó, Negra, ¿no? Sí, totalmente. Como que nosotros íbamos. La de, la de postproducción después, ¿no? Porque no sabes qué mm -hmm. cortaron. Qué Hicimos de... una preguntita y ahí pues, primera, segunda, tercera sí, y bueno. ya qué hermoso. Ya no, no le preguntamos mucho más, sino Salimos que lo dejamos. Del rol que... De periodista y sí. nos quedamos ahí escuchándolo, ¿viste? No, no, yo al toque me, me senté y me quedé ahí de, de escuchador. Bueno, Darío, eh, muchísimas gracias. Vamos a estar, obviamente, compartiendo y atentos porque el Me gusta esto de que le han buscado como la parte más picaresca, ¿no? De, de romper un poco con la estructura, de pensar en cómo es la Pachamama en, en las situaciones más cotidianas, tanto urbanas, serranas, y a la vez con especialistas, como decíamos, eh, así como está ya Estrepo, bueno, hay otros tantos, pero eh, me gusta, me gusta. Totalmente, Kike. la verdad es que queríamos hacer un producto que, que sea sólido en términos periodísticos, pero que no sea aburrido. Entonces tratamos de encontrarle como una vuelta donde le lleguemos al oyente de una manera un poco más cercana para que entienda que estos temas que por ahí son un poco más técnicos o más duros, uh -huh. en realidad al fin y al cabo tienen que ver con, con sus consumos, sí. o sea, con, con la forma en que vos te relacionas con, con los productos que te rodean. Entonces queríamos eso, buscar una, un, un recurso narrativo un poco más. Bueno, ¿y eh, está el, eh, el tráiler? Está, está el tráiler. Bien, digo para la gente y lo que... Escuchar. Eh, ahí en donde lo pueden encontrar... Eh, está subido en las redes de Zaire y de Gaia, lo pueden encontrar. Bien. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias Darío por pasar por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, disponibles para cuando necesites y precises. Bueno, muchas gracias chicos, que tengan una linda noche. Abrazos. Chao, chao.